que es Oscar de la Mata, está en línea y nos atiende amablemente. Oscar, buen día, Mauro de Radio Quermés lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Eh, ¿Qué, está? ¿Qué ha pasado? Es un fin de ciclo, ya estamos un poquito grandes y bueno, eh, hay que renovarse y dejar lugar a los que siguen. Bien, un fin de ciclo. ¿Y cómo se da ese fin de ciclo, Oscar? ¿Me escuchas? ¿Cómo se da? Sí, te escucho, sí. Eh, ¿Cómo, bien, ¿cómo eh, llega ese, replanteándose, ese fin de ciclo? Replanteándose las cosas. ¿Cómo se llega? Se llega este, después de un periodo largo en el cual uno termina eh, agotándose. Ah. Ya damos unas personas... Eh, de edad, así que tenemos que descansar. Bien, está muy bien. Descansar no está nada mal porque, aparte, se necesita también el descanso. Eh, pero también uno piensa en lo que fue la capital, la confitería, la capital para, para Santa Rosa. Por supuesto que es todo entendible y también los cansancios y también las ganas. Si no están, eh, ¿qué va a hacer? No están. Eh, pero, ¿qué me puede decir de todos estos años? en la ciudad de Santa Rosa, como confitería, como una referencia en el centro de la ciudad. Bien, siempre se trató de, de que eso fuese un, un lugar de reunión y de referencia. Quizás eh, lo hayamos logrado en, en, de algún modo, pero es, uno, ve, uno ve pasar el tiempo por allí, vi pasar todo, vio pasar la, la ciudad de Santa Rosa como se va transformando y bueno, es necesario este, acompañarla y el lugar eh, se va a cerrar temporariamente porque habrá otras personas que lo van a seguir, eso no, no queda así eliminado como, como referencia en la ciudad. O sea, la, eh, la funcionalidad de, por más que esté cerrado un tiempito de, de, la, de la confitería, va, va a continuar, usted dice. Será un periodo de, de cierre para reacondicionarla sí. y después eh, se volverá a activar. Claro. Eh, le, eh, ¿Tiene buenos recuerdos de, de todos estos años en su negocio ahí en el centro de Santa Rosa que, que tenga ganas de compartir? Recuerdo más eh, en el sentido de, de ver cómo se iban modificando las, las costumbres, ¿no? No uh -huh. eh, más que un recuerdo específico, especial. Este, eh, siempre hay este... Avellaneda era una, una calle de, de referencia cuando vi algún desfile para ahora, para el 30 de agosto, el día de Santa Rosa en la catedral se hacían todos unos serie de festejos y desfilaba la policía eh, uno, uno lo, lo tiene presente desde, desde que era chico y veíamos eh, los desfiles y, y los espectáculos que organizaba, que organizaba en la parroquia, en la iglesia con cines, este, juegos en fin, eh, era toda un, un, una fiesta ese día, además una procesión alrededor de toda la, la plaza. Recordar la plaza como lugar de reunión, donde teníamos eh, la vuelta del perro, que era el estar caminando sobre la, la calle eh, Irigoyen ahí, el 9 de julio más adelante. En esa calle este, iban y venían sobre esa vereda y, y ahí los chicos corríamos y bueno, las personas se intercambiaban se visuales y, y alguna que otra charla. Después, como eso se fue transformando en el estacionamiento en, en el alrededor de la plaza, viendo desde el auto tomando mate y viendo cómo pasaba la gente, en fin. Ese tipo de costumbre de que se que fue variando. Sí. Y bueno, tengo ese tipo de, ese tipo de, de, de, de recuerdo. Bien. Eh, eh, ¿Ocurrió algo este, en este último tiempo para que usted tome esta decisión de cerrar definitivamente eh, su, su local, su confitería? Digo, pensando en la situación de, por ejemplo... Eh, bajo consumo que hay en, en, a nivel nacional, no solamente en, en la provincia de La Pampa, específicamente en Santa Rosa, o, el, o pasó alguna otra cosa, digo que este, usted lo haya llevado a, a tomar esta decisión de cerrar eh, su local. La situación económica eh, general influye, uh -huh. después este, eh, se, ha, se ha venido bajando ya eh, de, de de público eso es eh, innegable eh, existe más más control del bolsillo la gente tiene, tiene menos para para gastar entonces eh, se va se va controlando pues bueno este, la construcción aquí de la semipresidencial tuvo tuvo también algo que ver en la en la caída de actividad porque por fueron cinco meses de muy, muy, muy negativos. Pero bueno, eso fue, fue el final ya de, de una decisión que estaba tomada de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, igualmente, esta, esta, esta idea de cerrar, usted le estaba dando vueltas antes de que comience toda esta, esta obra que paralizó algunos comercios en, de la zona. Eh, perdón, ¿cómo dijiste? Que si esta idea de cerrar ya estaba dando vueltas en su cabeza antes de que inicie esta obra de la semipeatonal. Sí, sí, sí, sí, sí, ya estaba, estaba dando vueltas, sí. Claro. No es que se tomó porque se paró durante cinco meses. Le pregunto sí, esto porque pasó. hubo algunas declaraciones suyas y quería saber si eso, había alguna aclaración respecto a eso. Todo influye. Todo influye. Eh, nada, nada es... Nada es eh, puntual, siempre cuando se toma una decisión eh, hay una sumatoria de factores ¿Qué? y eso es, es uno más, uh -huh. no el único. Eh, ¿Cómo fue el momento donde reunió a todo su personal y les dio la noticia? y eh, fue un momento triste, fue un momento triste para todos, ¿no? Claro. Y y sus trabajadores este ¿Cuál fue la primera reacción, más allá de tener, recibir un golpe importante? Saber que se van a quedar sin trabajo. Y mira eso se lo vas a tener que preguntar a cada uno de ellos. ¿no? Claro, claro, pero digo, sí, podemos hablar tranquilamente con alguno de sus, de sus mozos, pero también usted ha recibido también un, una, este, una reacción de ellos, no sé cuál, cuál o cómo lo tomó usted. No, no, no. Eh... Todo desesperable, ¿viste? Pero todo estaba tranquilo. Uh -huh. Bien. Eh, ayer se vio, no sé si vio en algunos medios de comunicación, algunas imágenes de gente que se acercaba al local y, bueno, y vio el cartelito. Eh, clientes de toda la vida que quizás se estaban enterando, no por los medios, sino directamente al ir al lugar y, y, este, y tener cerrado. Eh, no sé si puedo ver esas imágenes, que también eh, es una mezcla de tristeza y también un poco de... De, de sorpresa, de, de, de ver el local cerrado. Sí, sí son es imágenes de tristeza esas, ¿no? indudable. Claro. Eh, el, el lugar, este, eh, ¿usted lo va a alquilar? O sea, ¿va a seguir funcionando, pero con otros dueños? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser, Oscar? Sí, va a seguir funcionando con otras personas. Con otras personas, está bien. O sea, eh, ¿y se va a seguir llamando la capital eso se ese nombre está registrado en algún lado o o sea hasta se puede cambiar el nombre, va a seguir llamando siempre, la capital, sí sí, ah bien digo digo porque también aparte de, de, de, de ser un lugar emblemático en la ciudad no solamente por el edificio sino también el nombre o sea que podemos estamos en condiciones de afirmar que se va a seguir llamando la capital Bueno. te, te fijas en el frente, está grabado ese nombre. Claro, no, digo, porque si alguien lo alquila y tiene ganas de cambiarlo, lo podría hacer. En este caso no, se va a mantener. No, no es intención, sí. Bien. Y, y ahora que, más allá que es muy reciente todo esto, ¿cómo se siente? Eh, Diferente. Ajá. ¿Diferente a, que, a qué? El sentido de su... su, su su eh, habitualidad se, se cambia claro uno tiene que pensar en otra en otra manera de articular su tiempo no claro eh, y usted si tendría que sentarse en un lugar para tomar un café en Santa Rosa dónde se sentaría ahora que no tiene más la capital ah tengo que pensar <risa> <risa> hay que algunos pensar lugares y... pero lo tiene que pensar Sí, sí, por algunos. Bueno, Oscar, le agradecemos mucho por su tiempo, no queríamos molestarlo demasiado, pero sí tenerlo un ratito acá en el aire para que nos cuente esta, esta situación y, y sobre todo las sensaciones de, de que de un momento para otro, bueno, una institución, parte de la historia de Santa Rosa, cierra sus puertas, no, este, no va a ser definitivo porque en algún momento se va a abrir, pero una etapa se cierra. Eso sí seguir estando. Bueno, le mandamos un abrazo y muchas gracias, Oscar. Gracias, ha sido muy amable. Que sigas muy bien. Igualmente. Oscar de la Mata, el dueño de la capital, hablando un ratito con nosotros, eh, también hay que entender que tomó una decisión muy importante eh, de cerrar una institución.